Ahora sí, ya estamos en comunicación con Néstor Pitrola del Frente de Izquierda para charlar de lo que intentará mañana el oficialismo, derogar las leyes d e r r o j o y de pago soberano. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Diego, te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buenos días a todos. Bueno, ¿cuál es la postura del Frente de Izquierda con lo que va a ocurrir mañana en el Congreso? Rechazamos de plano este acuerdo que consideramos ruinoso, colonial y que va a hundir a Argentina en un ciclo de endeudamiento de características gigantescas. Esto, esto significa ajuste, esto significa recesión económica, esto significa sudor y lágrimas para los argentinos. Están mintiéndole al pueblo.、Eh, la deuda que tomamos mañana no solo es inmoral por pagarle 15 o 18 mil millones a un conjunto de buitres, sino que además es el último eslabón del reconocimiento integral de una deuda ilegítima. Imaginate vos. Eh, que el gobierno k i r c h n e r i s t a empezó con 144 mil millones de dólares de deuda, terminó con 240 y en el medio pagamos 190. Eh, eh, ¿Cómo puede ser esto? Y esto ha pasado con el megacanje, con el blindaje. Es una acumulación totalmente usuraria de una deuda de origen ilegítimo. Vos bien sabés que esto viene de la época de la dictadura y aún desde el 75. Nosotros planteamos mañana un dictamen de minoría. Voy a ser, creo, el cuarto orador en la sesión, porque el Frente de Izquierda ha progresado, ha conquistado un lugar en presupuesto y mañana tenemos dictamen propio. Y vamos a defender una、eh, investigación integral de la deuda para establecer su característica y su origen. Nosotros estamos dispuestos a que los argentinos l e paguemos los bonos que están en manos de Lancet porque son los dineros de los jubilados. o A un pequeño ahorrista, pero no a todo el capital financiero que viene ahogando a la nación con el mecanismo de la deuda, ¿no? Entonces planteamos investigación, una comisión investigadora nominada por un congreso de trabajadores electos y que a partir de esa investigación y la suspensión del pago se convoque a una consulta popular con una gran deliberación política nacional por lo menos de 60 días. p i t r o l a ¿lo escuchó ayer a Macri con m a j u l diciendo que si no se cerraba el acuerdo con los fondos Huitres tal como se lo estaba negociando, lo que se viene es más ajuste e hiperinflación? Lo leí, lo leí esa mañana a la madrugada.、Eh, me parece que él、eh, reproduce la extorsión de la justicia norteamericana y miente descaradamente por dos motivos.、Eh, el ajuste ya lo tenemos, que son 107 mil despidos en dos meses, enero y febrero. ¿Qué es una inflación del 15% en de noviembre, diciembre, enero y febrero, que proyectado da casi el 50%? ¿Qué es si no tener tasa de interés del 38% de referencia del Banco Central, que está paralizando la economía?、Eh, ¿Qué es si no 600% de aumento en la tarifa eléctrica? q u Esto e es para empezar. El ajuste ha sido la precondición de los fondos buitres y vendrán más ajustes.、Eh, para eso viene el monitoreo del FMI. es la inflación noviembre, enero El artículo cuarto del Fondo Monetario no es casualidad, y viene el ajuste en cada provincia. Las provincias se han anotado en fila para endeudamiento y están todos atrás de, de este pacto buitre para reproducir ellos mismos su endeudamiento. El ajuste ya empezó y va a seguir en la nación y en cada provincia. Entonces, le miente cuando dice que evitamos con, con esta hipoteca evitamos el v i t a m o s e ajuste. Y la hiperinflación, bueno. Es, es también una amenaza dramática con lo que hemos vivido los argentinos, pero en este momento, 15% de inflación en cuatro meses eh, eh, está en la cornisa de la hiper, ¿no? p i t r o n el otro tema tiene que ver con esta consulta popular que mencionaba, una idea que surge del Frente de Izquierda. El Frente para la Victoria la toma a fines de la semana pasada y también llama algo similar. ¿Existe a h una articulación posible para impulsar una consulta popular? Te diría que no, porque lo de ellos es un fraude, por tres motivos. Primero, cuando fueron gobierno planteamos la consulta popular cuando se armó la crisis、eh, con los fondos buitres、eh, y no la aceptaron. Tenían el poder político, tenían mayoría en la Cámara, no quisieron. Segundo, porque hacen este pataleo en diputados, pero lo van a votar en el Senado, con lo cual es un completo fraude. Y tercero, porque el dictamen de minoría del Kirnerismo c h plantea pagarle a los buitres, aunque un poco menos. Nosotros planteamos la investigación de la deuda. No tiene punto de conexión casi el planteo de ellos con el nuestro. ¿Cree que la consulta popular es una herramienta que podemos llegar a impulsar en la Argentina ante la avanzada de estos estados corporativos que prácticamente nada lo, lo dejan librado a la decisión popular? Mira, yo creo que、eh, son eh, posibilidades transicionales,、eh, las consultas populares son muy manipulables. Naturalmente, en este caso es un planteo nuestro defensivo. Yo creo que para terminar con la opresión de la deuda hay que terminar con, el, con la naturaleza y los intereses sociales que defiende el poder político. Fíjate vos que estas fuerzas que hoy le van a votar, el radicalismo, el peronismo, el peronismo disidente, todo el frente renovador de masa, son todos responsables、eh, de esta saga de la deuda. Todo responsable de la entrega del patrimonio nacional en los 90 y en los gobiernos que siguieron, de la flexibilidad laboral. Yo creo que necesitamos un cambio de fondo en la Argentina, que el movimiento obrero va a dar batalla contra, contra este ajuste y el frente de izquierda se coloca como alternativa política. No veo、eh, por meros mecanismos democráticos, que trataremos de explotarlos a todos,、eh, que vaya a cambiar la orientación general. Hay una clase que nos gobierna, nos gobiernan los grupos económicos, la Barric, nos gobiernan las compañías petroleras que están disfrutando de unos subsidios terribles, pagándole en boca de pozo el doble del precio internacional que nosotros pagamos en el surtidor. Creo que hay que cambiar. La orientación económica y social de, de todo un régimen, ¿no? Pitrola, supongamos que mañana en el Congreso ocurre una cosa extraña y todos siguen la propuesta del Frente de Izquierda y se llega a una consulta popular. ¿Cómo empieza a trabajarse el tema de descular de, de qué está hecha la deuda? ¿Qué parte puede ser legítima y qué parte ilegítima? ¿Cómo imaginan ese trabajo en concreto, más allá de la propuesta? Bueno, ese trabajo ya tiene un antecedente enorme que es el de Juez b a l l e s t e r o El Juez b a l l e s t e r o hizo una investigación y declaró. Ilegítima y hasta ilegal esta deuda. Ha habido trabajos de especialistas como Giuliani que te ahorran a la comisión investigadora prácticamente el 90% del trabajo. En la Argentina tenemos c e r e b r o e x t r a o r d i n a r i o no partimos de cero. ¿no? Eh, bueno, el propio Marcelo Ramal hizo una exposición extraordinaria en el plenario de comisiones como, como especialista convocado por el partido obrero. Tenemos mucho trabajo hecho. La sucesión de esta deuda, imagínate, cuando fue la dictadura eran 8 mil millones de dólares. Luego, ya en el primer gobierno de la democracia, saltó a 45. Y vos tenés toda la, la sucesión histórica que va mostrando el negociado. Creo que una comisión investigadora trabajaría con muchos elementos ya preestablecidos、eh, por, por investigadores, universitarios y de todo orden, ¿no? Uh -huh. ¿Ve alguna oportunidad en la crisis que la gente al estar sufriendo en sus propios bolsillos, en su propia vida cotidiana, en sus trabajos, este tremendo ajuste desde la Asunción del gobierno de Macri, o más declarado desde la Asunción del gobierno de Macri, esto abra la posibilidad de una participación política mayor? Yo creo que sí. Mirá, es muy buena tu pregunta.、Eh, las crisis, los rodrigazos,、eh, han dado siempre origen los de f a u l A grandes relineamientos políticos, a choques entre las clases sociales. Por eso yo te decía que creo que el movimiento obrero se va a poner de pie, a pesar de que su burocracia está metida en el ajuste. Esta unidad de, de la CGT de Moyano, Barrio n u e v o y compañía es para acompañar el ajuste. Se han puesto parlamentaristas. Ahora dice que van a marchar al Congreso para que en el Congreso tratemos ganancia, tratemos prohibición de despido. El poder de fuego del movimiento obrero no se puede restringir al IO 12 legisladores sindicales del Congreso. Pero creo que el movimiento obrero por abajo va a ir creando las condiciones de grandes este, choques sociales y que abran una discusión política absolutamente superadora. En el mundo se están produciendo enormes virajes políticos como resultado de que se descarga la crisis capitalista sobre las m a s populares, ¿no? Vos los has tenido en todos los países: en Grecia, en España, en, en, en Portugal, en todas partes. Bueno, creo que en la Argentina está planteado en ese aspecto un momento histórico y no le vemos a Macri y a su régimen espaldas para pasar por arriba a los trabajadores y al movimiento popular en la Argentina. Mirá, en Pergamino、eh, se ha producido una especie de pueblada contra el tarifazo.、Eh, en Santiago del Estero, en Mendoza y en Ushuaia se han movilizado más de 10.000 docentes en cada lugar por su c a r i t a r i a El 24 de febrero hubo un gran paro estatal este, que mostró el desconformismo del trabajador del Estado. Creo que están madurando condiciones, el movimiento obrero está golpeado, pero están madurando condiciones para hacerle frente a esto. Y sí, pienso que las crisis, dramáticamente, con dolor eh, eh, muchas veces en la familia trabajadora, Son parteras de grandes cambios políticos. Tenga cuidado, Pitrola, como dirigente político, con esas cuentas tipo cuanto peor, mejor, que en el medio queda gente. ¿eh? No, lógico. El, lo cuanto peor, mejor siempre lo ha rechazado el Partido Obrero. o Ves que nosotros luchamos en cada lugar de trabajo para mejorar la condición política, material y, y moral de los trabajadores. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que pasa es que vienen por nosotros. Ese es el punto. Entonces. Bueno, eh, eh, la crisis ya está planteada, el ajuste ya está planteado, la bancarrota argentina ya está planteada. m i r a el viceministro del Interior dijo que él, es el mejor acuerdo para una Argentina en quiebra. Ahora, el problema es que nos va a llevar a, a otra quiebra. Entonces,、eh, los trabajadores tenemos que tomar el toro por las astas y no ir atrás de ese cuentito. De la, de la felicidad que trae meter a Argentina en un ciclo de endeudamiento.、Uh -huh. Pitrola, lo último y aprovechando esta comunicación tiene que ver con distintas causas alrededor del asesinato de Mariano Ferreira, porque hubo novedades en el último tiempo. u n a es la prisión domiciliaria para José Pedraza y lo otro es que s o b r e s a l i e r o n a los jueces acusados de querer beneficiar a los asesinos de Mariano Ferreira. Recordemos que el juez Norberto o l a r v i d e determinó que sus colegas Eduardo Riggi y Mariano González Palazzo no tuvieron vinculación con una trama de corrupción que, según se desprende de lo investigado, tenía como objetivo revocar el procesamiento y la prisión preventiva de integrantes de la Unión f e r r o Que terminaron con el asesinato de Mariano Ferreira. ¿Cuál es su opinión de estos últimos reveses judiciales、eh, referidos al militante del Partido Obrero? Son alarmantes. Está indicando que la justicia,、eh, al l a d o del protocolo antimanifestación y antipiquete, un fallo terrible que tuvimos en Tierra del Fuego. En los últimos días del año pasado, que condenó con años este, y todo lo demás a 35 trabajadores, a o c e n t e s y camioneros,、eh, creo que la justicia argentina está eh, protagonizando eh, un reforzamiento de un estado represivo de criminalización de la protesta y, en el caso Pedraza, de impunidad、eh, de un juicio, de una condena emblemática a la patota sindical. Entonces, Eh, que no valga, cosa que ya hemos sufrido en Mendoza, una patota del gobernador atacó salvajemente a dirigentes de ATE, incluido su secretario general. Eh, que eh, al lado de la represión policial tengamos patotas de la burocracia sindical atacando a los trabajadores que luchan, ¿no? Lo de Pedraza es emblemático en este punto. Pitrola, le agradecemos esta comunicación y veremos qué ocurre mañana entonces en el Congreso con la propuesta del Frente de Izquierda de tratar de llegar a una consulta popular para poder revisar justamente la legitimidad o no de la deuda. Le mandamos un saludo y buen día. Igualmente para usted, hasta pronto. Néstor Pitrola, diputado por el Frente de Izquierda. Mañana el oficialismo va a buscar derogar las leyes d e r r o j o y de pago soberano. Así lo viene exigiendo la Justicia de Nueva York para acordar con los fondos buitre.